もう一つの話は、私たちのおっし o ando i n v e n t し n d o las た e c u e n c i a s que v i v っ las que g a ちのおっしゃるとおり、私たち ya que no me r e n d お s しゃるとおり、私たちのおっしゃるとおり、私 l ちのおっしゃるとおり、r たちのおっしゃるとおり、私たちのおっしゃるとおり、私 a nadie j u とおり、私たちのおっしゃ malos, ando sin miedo a morir, tampoco depreso ir, aunque digan que adentro me están esperando。 Que el perro ladra siempre cuando no conoce. Los violas me reciben, llegó el manu de las once. Con las líneas más crudas también, pa' ponerla en pose. No paro de escribir, pa' que mi gente se lo goce. Si las flores son mías, te das cuenta porque tosen. Libres e p e s a d o por eso evitan el roce. Lo dijo 9-9, que mi combo te descose. No sabe hasta la ayuda del barrio, somos las voces. No sé cómo explicarte, pero así te lo explico. Respeto se merece, del más grande hasta el más chico. Yo lo viví en el bloque cuando el más calladito, una noche de verano, se convirtió en asesino. a p a g o t o d a s mi s rima, sus s críticas no me afectan. Sigo redactando para el que entiende mi. Ahora van a saber dónde el calzado les aprieta. Mi lugar en el mundo tiene quien los representa: un flow, f l a m a n son skills sobre un beat. Barras, las familias, el barrio, los pibes. Por mi mamá, no es la droga, ni groupie, ni plata, ni p o r De t o d o e s o rapero, el que más mueve la rama、Ajá. Le duele al que me odia, disfruta al que me ama Descanso relajado al cultivo dándole llama Sentado s en el sofá, o acostado en mi cama Entre el placer de una puta o el valor de una dama Todos quieren una como la del póster del taller La belleza es otra cosa si se habla de una mujer Las que están para la joda, las que están para El día que te sientas solo ninguna te va a ir a ver Entrena no te enamore, s ejercicio ponte lindo No para otra persona, sino Para vos mismo, festejá todos tus logros, compra pilla, date un mimo. Que lo único seguro es que algún día nos morimos. Ya no mires para atrás, eso ya está recorrido. Si fue bueno fue malo, aprende de lo vivido. Para esos corazones rotos, para todos mis bandidos. Que Dios me l o bendiga, gracias por estar conmigo. Atentamente, la once d e una vez más. En mi especial dedicación, para todos los barrios de mi sur argentino. Che, calor.